Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 14 de abril. Sobre el diario del COVID hay un capítulo más que contarles. La farmacéutica estadounidense Janssen ha paralizado el envío de sus dosis a Europa, a España y además AstraZeneca reduce su cantidad. A pesar de ello... Hoy mismo se ha retomado la vacunación de los mayores de 60 años en el Polideportivo del Toscar. Sanidad ha asegurado que van a mantener durante esta misma semana el ritmo de vacunación previsto pese a la disminución de dosis de AstraZeneca. Hasta el 18 de abril se van a administrar más de 200.000 dosis contra el COVID en la Comunidad Valenciana y en Elche y Comarca. Según señaló el alcalde, días atrás está previsto vacunar a 12.000 personas. ...durante estos días... ...en los centros de salud... ...saben ustedes que continúa la vacunación... ...a los mayores de 70 años... ...y están terminando de suministrar la segunda dosis... ...a los de 80... ...mientras que en el pabellón del Toscar... ...están vacunando a los mayores de 60 años con AstraZeneca... ...en cuanto al resto de la población nada se sabe... ...ya que la vacunación masiva anunciada en IFA... ...debe iniciarse cuando se tengan dosis suficientes para ello... ...y de momento parece que tendremos que esperar... ...a que lleguen las vacunas prometidas... ...además hoy sobre las 10 y 20 de la mañana será complicado... ...o a lo mejor ya lo está siendo... ...circular por Elche debido a la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana. El paseo de la estación está cerrado al tráfico porque desde allí saldrán los equipos participantes para llegar a la Ronda Oeste. Eso será sobre las 10 y 20 de la mañana, donde iniciarán la primera etapa. Así que la policía local ha cortado mmm, calles y avenidas principales. Además, hoy, 14 de abril, se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española, tal día como hoy las plazas públicas ...de ciudades y pueblos españoles... ...como ocurrió en la plaza de Baix de Ilche... ...la gente salió a la calle... ...para celebrar la llegada de un nuevo régimen político... ...tras una monarquía corrupta... ...y una dictadura de Primo de Rivera... ...pero la República no duró mucho... ...fueron ocho años de los que... ...los dos últimos fueron de guerra civil... ...de la Segunda República hablaremos hoy... ...en nuestra tertulia... ...con los periodistas Pedro Soriano y Gaspar Maciá... ...también hoy miércoles seguiremos abordando... ...el tema del trasvase Tajo-Segura... ...porque es muy sangrante para este territorio muy lesivo... ...y acabaremos a las diez y media... ...con la entrevista política a la portavoz de Compromís 10... ...con el objetivo de repasar la actualidad local... ...este es el contenido de La Glorieta de hoy... Eh, ...que comienza con novedades musicales... ...esta semana el emblemático cantante británico Mac Jagger... ...nos ha sorprendido a todos... ...acaba de lanzar un tema además pegadizo... ...una nueva canción... Que ironiza sobre el confinamiento, sobre esto del COVID, pero con mensaje esperanzador. Así que nos quedamos con el rock de Mac Jagger junto a Dave Grohl. Comenzamos con ello. Pues lo hemos escuchado Mick Jagger con casi 80 años, tiene 77, acaba de lanzar este tema rock. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan nueve minutos de las nueve de la mañana y continuamos con más sorpresas musicales porque acaba de salir a la luz eh, pues un vídeo inédito de John Lennon y Yoko Ono en el Hotel de las Bahamas, días antes de su mítica actuación en Montreal. En el vídeo Lennon toca la guitarra y canta pues, uno de sus himnos pacifistas y a su lado está Yoko Ono. Así se escucha. Everybody's talking about hackers and phackers and hackism, and and the and flaggers and shack bag rockers but all we are saying is give peace a chance all we are saying Give peace a chance Everybody's talking about Yoko bonus, Roka bonus, John Lennon, Danny Taylor, Michael White, Pratt, Inna, Tommy Tender, Dickie Potter, Dickie Pettow, Dickie Anderson. All we are saying Is give peace a chance All we are saying Give peace a chance. Everybody talk about revolution, masturbation, masturbation, uh, constipation, uh, uh, Rasturbation, uh, cake, chocolate, cake, fake, uh, fake, glasses, passes. All we are saying is give peace a chance. All we are saying.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y antes de la tertulia, vamos con otra novedad musical. La cantante catalana Beth eh, que salió de las primeras ediciones de Operación Triunfo y que nos representó en Eurovisión, quedando en una octava posición hace ya más de una década, ha sacado nuevo tema y la novedad es que lo ha hecho en castellano. No te propongo escribir, me propongo ser más normal. Cuando no estés aquí, cuando no estés aquí. Te propongo bailar mi vals, te propongo seguir, te prometo ser normal. Aan estés aquí, aunque no estés aquí. La luna me dirá si es verdad. Su cauce, tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce. Me propongo gozar del vals, me propongo. Protejo de cualquier mal que me pueda ocurrir, que me pueda ocurrir. La luna me dirá, si es verdad lo que... Regresarás cuando las aguas vuelvan a su cabul, tú regresarás cuando las aguas vuelvan a su cabul. Te que tú regresarás cuando las aguas vuelvan a su cauce, tú regresarás cuando las aguas vuelvan a su cauce. 101.4 Teleelch Radio Marca Marcos celebramos que seguimos siendo líderes. En abril tu nuevo Peyo 208 por 99 euros al mes con seguro, garantía y mantenimiento durante cuatro años gratis. Aprovechate de esta oferta y consulta las demás promociones para el resto de la gama Pide tu cita en nuestra web pellogrupomarcos.com Oferta válida en nuestros concesionarios Peyo Grupo Marcos en la provincia de Alicante y Murcia ¿Necesitas desconectar?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 Pasan 18 minutos de las 9 de la mañana, es miércoles y ya tenemos con nosotros a nuestros invitados a, a la tertulia de los miércoles. Los periodistas, Pedro Soriano, que está con nosotros aquí en el estudio de Teleilchen Radio Marca. Muy buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Y Gaspar Maciá, que lo tenemos de forma no presencial. Gaspar, buen día. Hola, buen día, buenos días. Eh, ¿Sigues estando en Arenales, Gaspar? No, no, ah. no estaba a arenale más que algún fin de semana. Yeah, yeah. <ríe> estoy aquí, estoy aquí. No, era, no me he ido, era. no me he ido a decir. Era por eh, sacar en la tertulia de hoy el tema de las playas, la situación de las playas, el estado de las mismas, etcétera, porque ha habido polémica, pero queremos Podemos empezar, hablar, sí, lo vamos a hablar, pero antes hay que hacer mención al día de hoy, al 14 de abril, coincide en que se cumplen 90 años de una fecha evidentemente histórica, la proclamación de la Segunda República Española. El 14 de abril la gente salió a la calle para festejar la llegada de un régimen político que traía grandes esperanzas con reformas agrarias, educativas, sociales, económicas, pero que no duró mucho. Acabó con, como lo sabemos, con la sublevación de los militares, monárquicos y conservadores que desde el primer día no quisieron esta república. 90 años después, os pregunto, Gaspar, Pedro empezamos con pedro españa está preparada para la tercera república después de ver cómo se ha comportado la monarquía hombre vamos a ver Sí, yo yo creo que sí que teóricamente españa está preparada para una república porque realmente el régimen político que tiene de democracia eh, y su constitución pues podrían avalar esa república de todas maneras eh, eh, vamos a ver eh, la, la, la segunda república española Pues eso fue, como podría decir Esbay, uno de los momentos estelares de la humanidad, es decir, donde una casualidad cambia el curso de la historia. Realmente fueron unas elecciones municipales y lo que pasa es que el rey se asustó y se marchó. La república, los partidos republicanos ganaron en las grandes ciudades, la mayoría de España no votó república. Siguió siendo conservadora o estaba en manos de, lo, de los caciques. Luego ya vino todo lo que vino. En este momento, hombre, el, el grado de, de preparación de los españoles en cuanto a nivel eh, académico, intelectual, es, no es el. La, entonces el analfabetismo campaba por sus respetos. Por eso yo creo que, siendo, estando preparada, yo creo que los españoles en estos momentos no elegir, elegirían una república. ¿Por qué? Pues por, por diversas circunstancias, porque la monarquía. De, eh, ...a pesar de los últimos uh, conocimientos... ...que hemos tenido de, del rey Juan Carlos... ...del rey emérito Juan Carlos I... ...pues, pues eh, si haces un balance... ...yo creo que ha sido positivo... En mi, ...bajo mi modesto punto de vista... ...su hijo Felipe V, que va a ser... ...después de Fernando el Católico... ...yo creo, el primer monarca español... ...que vamos a tener, o sea... ...ya con, nacido en España y... ...y de nacionalidad española... ...pues parece que en su andadura inicial pues el hombre se lo está trabajando, está haciendo porque la monarquía sigue siendo más un factor de unión que un factor de desintegración, que yo creo que es lo que podría ocurrir ante una llegada de un régimen republicano. España debería de convertirse entonces en un Estado federal y aún así ya veríamos, ya veríamos porque hay tensiones territoriales entre Cataluña, País Vasco y, y alguna más que se podrían plantear Si eso sucediese, yo creo que España está preparada, pero yo creo que los españoles no elegiríamos ahora mismo, bueno, ya sin contar la pandemia, ¿no? Porque ya si contamos la pandemia y, y que ahora tenemos que estar a otras cosas en el sentido de solucionar la, la urgencia sanitaria y económica a la que estamos abocados, Pues no sería quizás el momento, aunque hoy celebremos, que las elecciones no fueron el 14 de abril, las elecciones fueron el 12 de abril, que era domingo, y la gente salió, cuando ya se fueron conscientes de lo que había pasado, salieron a la calle el 14 de abril, y ahí quedó la fecha, como te decía al principio, Morías de Bay un momento estelar de la humanidad, como cuando los bizantinos dejaron la puerta abierta de Constantinopla y entraron los turcos y cayó Constantinopla, o sea, algo así parecido. Eh, Gaspar, ¿fue un momento estelar hace 90 años esto de la proclamación de la Segunda República? Sí, fue un momento de ilusión y de esperanza, como ha destacado Pedro muy, muy bien, pues bueno, aquello España vivía inmersa en el caciquismo, para absoluto, eh, y, ...y bueno, las, un analfabetismo rampante eh, entre las clases populares... ...y, y bueno, y, y una situación insostenible después de una dictadura... ...que si bien en su momen, en primer momento enderezó un tanto el rumbo... ...de la economía española, al final se desbarató todo también... Por, ...por la creciente violencia en las calles y demás... Eh, Pero bueno, fue un momento de mucha ilusión, mucha esperanza, como digo, sobre todo las clases populares, pero aquello se quiso hacer todo a la, a la rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, los levantamientos, eh, en fin, revolucionarios, no hay que más que recordar, por ejemplo, la huelga de, de Asturias en poco tiempo de proclamarse la república, eh, en fin, los intentos revolucionarios, los catalanes ahí también, eh, con su historia de proclamar el Estado catalán, toda la historia esta, en fin, se, se amalgamó para que al final se malograse una situación que hubiese procurado a España un, una, en fin, avanzar en, en, en su atávico atraso cultural y económico que tenía, pero que al final se malogró por, en parte por, por intentos de, por parte de, los, de las situaciones más de extrema izquierda. Eh, de ir a acelerar eh, y de meterse en una situación revolucionaria que la, el país no estaba para eso, y sobre todo, claro, las clases dominantes, pues bueno, no hay que decir que, que ante aquello se asustaron de una manera eh, tremenda y condujo a, a, a ese alzamiento militar y ese golpe de Estado que acabó eh, con todos los sueños que habían depositado. Entonces, eso también era una lección. ...para la historia de decir que, bueno, las cosas... ...hay que los cambios, hay que hacerlo radicalmente... ...o sea, no hay que hacerlo radicalmente... ...hay que hacerlo poco a poco... ...y buscando... ...y buscando un, un mayor aceptación y acuerdo posible... ...para tra ir transformando la sociedad... ...yo creo que actualmente... como ...coincido con Pedro... ...el sentimiento republicano... ...pues es más evidente... Eh, ...por los medios de comunicación y demás... ...las redes sociales... ...pero está muy circunscrito... ...a unos sectores sobre todo jóvenes, y, y, y a una situación ideológica más a la izquierda, porque no hay que recordar que la República también tuvo gobierno de derecha, parece que solo fuese un gobierno de izquierda, y que repúblicas, eh, dictaduras hay repúblicas, y monarquías hay democracias plenas, es decir, el régimen político al final no determina nada más que eh, lo que quiera la voluntad popular eh, expresada pues de una manera o de otra. Vamos, en las dictaduras, no porque ahí no hay voluntad popular. Pero me refiero que lo que hay que centrarse, como dice Pedro, es en resolver los problemas que tenemos delante. Y, y el, el, la forma de gobierno, para mí, es una cosa accesoria totalmente, porque aunque la gente critique los gastos de la Casa Real y tal, bueno, no hay más que ver los gastos que tienen las Casas Reales de, de otros países. Nada sospechoso de de, en fin, de, de no ser unas democracias plenas y, y la que tiene la española o lo que tienen los la República, la presidencia de la República en otros países y lo que tienen las monarquías. Quiero decir que, al final, eso no, tampoco es un argumento. Yo creo que en este momento no hay una predisposición ni un, plan, ni un apoyo popular amplio para que España se convierta en una república. Bien, pues a ambos habéis coincidido en dar un aprobado a esta democracia monárquica que tenemos. Eh, pero, eh, eh, Gaspar, has dicho que tenemos que, que aprender de la historia y que si la Segunda República, como resultó esa guerra civil, lo que nos enseñó es que los cambios no pueden ser radicales y tienen que ser desde el consenso. ¿Creéis vosotros que esto lo han aprendido nuestros representantes, ahora los que legislan? Y lo digo por el trasvase Tajo Segura, porque el cambio ahora de esas reglas de explotación de este trasvase lo hacen a las bravas, de forma unilateral. Aunque haya una votación por ahí del Consejo Nacional del Agua que se haya ganado por mucho, pero habría que ver quién votó. Sí, precisamente has tocado un tema que el, el, el trasvase del Tajo al Segura es un proyecto que se inicia antes de la República, pero es precisamente cuando la República cuando adquiere mayor fuerza para que se ejecute el, el, ese trabajo. Luego vino la guerra y al final luego lo terminó Franco y fue el que se puso la medalla de que parecía que era una obra franquista, que eso también ha perjudicado en, en muchos sectores, como diciendo, esto es una cosa de Franco, no, esto, esto es un proyecto hídrico que... ...que regula una España con sed... ...y otra España con agua ¿no?... Eh, ...la clase política... ...pues es sí que vamos a decir que no hayamos dicho ya... ...de la clase política y de, y de a veces... ...lo poco que aprenden de, de los errores del pasado... ...y de lo poco que, que ponen de su parte... ...a la hora de, te, de, de tener conciencia y razón de Estado... ...y decir vamos a ver aquí no estamos ante un problema... ...que puede ser opinable o que puede ser... de ...que estamos ante un problema de que un, España un, del sur... ...donde avanza la desertificación... ...y donde precisamente hay un granero... De, de, de, ...de empleo, de economía... ...pero que le falta un elemento... ...evidentemente hay avances tecnológicos... ...que se están produciendo ya... ...porque ya la desalinización... ...aquí estamos bebiendo agua desalinizada... ...en Elche y en Alicante... Eh, pues... ...pero no todavía al paso que sería... ...suficiente para decir... ...vamos a terminar... ...con esto... ...que posiblemente los castellanos manchegos... ...pues se rasgan las vestiduras porque... ...sí que hay pueblos en la cuenca del Tajo... Que, ...que todavía reciben agua en Cuba... ...y cosas de esas, ¿no? O sea, hay realmente... ...pero lo que está claro... ...es que aquí eh, se está produciendo una riqueza... ...y además se está aportando... ...se está pagando ese trapazo... ...se está pagando esa tasa que... Eh, ...yo no, no, no lo entiendo... ...por qué esa cerrazón de, de seguir ahí... Eh, ...queriendo suprimir y suprimir año tras año... Siempre recortando y recortando. Y, y en esto han sido todos, ¿eh? Aquí no hay etiquetas, ¿eh? Porque yo me acuerdo de Cospedal y, y todas historias, también iba por estos mismos derroteros. O sea, queriendo suprimir el trasvase del Tajo al Segura. En fin, yo creo que hace falta un poco más de razón de Estado y de pensar en los problemas de forma global en lugar de forma tan asimétrica, tan partidista y a veces tan poco razonable. Gaspar bueno, es que fundamentalmente hace falta un plan hidrológico nacional que sea eh, un plan hidrológico de carácter técnico elaborado en base a, a, a situaciones de cuencas eh, que son excedentarias claramente y situaciones de cuencas que son deficitarias. De, de Entonces, en base a esos criterios técnicos, porque aquí el agua no es de Castilla-La Mancha ni es de la Comunidad Valenciana, el agua es de todos, es un bien común… ...lo que pasa es que no sé, se empezó la moda de que en los Estatutos de Autonomía... ...se apropiaba cada autonomía de su tramo de río, ¿no? Esto parece en las películas del oeste, que veíamos que uno compraba una tierra... ...donde pasaba un río y lo cortaba y ya no daba de... ...y los ganaderos de las, del siguiente tramo, pues armaban ahí las del y tal... Quiero decir, que esto debe ser un plan hidrológico nacional con sentido común... ...y luego los respectivos planes de cuencas deben adaptarse a ese plan nacional... Hidrológico nacional, no hecho con sentido político, como se ha intentado hacer hasta ahora, como se ha hecho eh, en muchos aspectos, sino adaptado a criterios técnicos. ¿Dónde hay agua? ¿Dónde se puede acceder a otras cuencas aquí? Y, y bueno, y aparte de, de, de hacer los trasvases, pues bueno, hay una cosa pendiente que ahora, claro, ya no se puede hacer de ninguna manera, que sería interconectar cuencas por medio de conducciones y tal, para que hubiese un trasvase eh, eh, ...tras de agua que ahora no se pueden dar... ...pero que en un momento se pudieran dar, ¿no?... ...porque no hay que eh, olvidar que la población de Castilla-La Mancha... ...viene a nuestras costas, eh, disfruta de los veranos de aquí... ...consume agua y, tiene, y luego compra verduras de aquí y compra tal... ...es decir, que hay una interconexión de todos los aspectos... Eh, o sea, eh, ...agrícolas, sociales, económicos y demás, ¿no?... ...entonces, bueno, en el momento que esto se politizó pues ya se fastidió entonces pues vamos a estar así el último, me, el último memorándum este que se hizo del trasvase eh, se hizo en tiempos del PP y parecía que fuera del PP por pues han venido ahora estos y ya lo primero que hacen es cargárselo porque habría que ver eh, si es más ecológico y más sostenible tener una planta de ensalador ahí eh, consumiendo una cantidad de energía tremenda produciendo su huella de carbono en la atmósfera o es o simplemente un canal que pasa de una cuenca a otra para traer agua en condiciones reguladas y establecidas. ¿no? Entonces, yo me parece que la desaladora no va a ser una, eh, tampoco una solución por el precio, por supuesto, porque el agua sale mucho más cara, y por el consumo energético. Ahora leía el otro día que iban, querían hacer una planta solar al lado de la desaladora de Torrevieja eh, para proporcionarle energía y tal. Pues bueno, todos sabemos. Ahora empezamos a ver el impacto de los, de los parques solares esos, porque pensamos que los molinos esos de, de que vemos son los más los aerogeneradores. Ya hay gente que está protestando por su impacto eh, ambiental y ahora pues habrá que ver que se llena todo. Parece que se va a llenar todo de placas solares y tal a ver qué pasa. Es decir, hay que hacer una cosa con sentido común, no con sentido político, porque así nunca se llegará a ningún sitio y pasa lo que pasa. Eh, también pues eh, visto estos argumentos me gustaría que me dijerais cómo veis eh, la actitud de nuestros representantes políticos valencianos si realmente están eh, al lado como dicen apoyando a los agricultores en su reivindicación de no recortar el trasvase en 80 hectómetros con esto de la modificación de las reglas de explotación ni en 70 hectómetros que hay que añadirle, hay que sumarle, con eh, el incremento de los caudales ecológicos. Pedro. Pues eh, vamos a ver, dos, yo veo do, diferenciado dos clases de políticos. Eh, aquí parece que por primera vez, que yo recuerde eh, el gobierno valenciano con el murciano, en el sentido de, de hacer fuerza y de hacer presión para que esto sea reconsiderado, ¿no? O sea. Haya, porque yo me imagino que todo esto al final se tiene que traducir en una ley pero luego por otro lado veo que nuestros representantes en Madrid yo no sé si unos porque están en la oposición y otros porque se deben a la disciplina de partido pues parece que, digo, diputados, senadores y bueno, pues, Pablo Ruz ahí sí que creo que ha hablado también, ha dicho algo pero, pero que no veo una, una actitud también de, de, de unidad ¿eh? pero que lo bonito sería decir los diputados y los senadores ...de todos los partidos de las provincias de Valencia, de Castellón... ...de Alicante, de Murcia, de Almería, etcétera... ...o sea, se posicionan con una postura clara... ...frente, frente a esta nueva, este nuevo recorte, ¿no?... Eso, ...eso no lo he visto, ya no hablemos de los ministros... ...hoy había que, por ahí en un periódico, hablaba de los de los ministros... ...los ministros, pues a lo mejor, entre que se deben a... ...a los secretos de las deliberaciones del Consejo de Ministros... ...y que todavía es más a la disciplina no solo de partido ...sino de la disciplina del presidente del gobierno... ...o sea pues ahí están amagados y sin callar... ...y fíjate que Ábalos es el secretario de organización... ...del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana... ...que tiene aparte, tiene una bicefalia... ...por un lado es, es un ministro importante... ...el ministro de infraestructuras... ...pero por otro lado es un personaje político... ...que también debe, debería defender un poco... Esos, ...esos derechos que reclaman sus bases militantes... Que, que, que, que vamos, que son las, las valencianas, mm, pero mira, mm, eh, vemos que no es la misma posición, la misma postura y que, no, que ni tan siquiera para ir a reclamar esta reivindicación tan, tan natural se ponen de acuerdo. Allí, en Madrid, digo, aquí parece ser que sí, que se van a poner de acuerdo y a ver si vamos, podemos hacer un poco de fuerza y esto se tiene en cuenta, ¿no? O sea, de que, de que es una barbaridad, que es un disparate, que... ...que el territorio se está desertificando... ...y que si no llega agua... ...la vamos a pasar mal... ...yo de todas maneras de la desalinización... ...pues sí que... que estoy de acuerdo con Gaspar... ...lo que dice de las plantas solares... ...que efectivamente empieza a... De, ...empieza a verse... El, un grado de contaminación paisajístico... ...y luego por la misma placa cuando se deteriora... ...también, también produce una contaminación... ...pero bueno... No sé, es un mal menor que de momento parece ser que la energía renovable está avanzando bastante, ahora viene de camino lo del hidrógeno verde y no sé, quizás al final cuando esto avance más, pues esas desalinizadoras que producen un precio excesivo para el agua de riego, para la de consumo humano parece ser que de momento, bueno, está ahí. Pues yo me imagino que al final eso, esa tecnología tendrá que aportar un poco de ayuda para, para, para conseguir lo que es más caro, que no hay agua. Cuando no hay agua, eso es lo más caro. Pues eh, el diario de información es el que señala a esos tres ministros valencianos, que es eh, Duque, Ábalos y Uribe, eh, acusándoles de que se lavan las manos. Gaspar, la, eh, la postura de nuestros representantes políticos, ya no ministros, sino diputados valencianos, murcianos y andaluces, deberían presentar batalla en el Congreso... Hombre, más que presentar batalla, lo que deberían es trabajar en sus comisiones respectivas, en el, en el Congreso, para procurar que el equilibrio entre las peticiones de una región y otra pues, se vean eh, en fin, niveladas. Eh, eh, así, aquí siempre que hablamos de nuestros representantes, nuestros representantes no son fulanito y fulanito. Nuestros representantes son tantos, tantos diputados del PSOE, tantos del PP, tantos de compromiso… Es decir, ...aquí lo que valen son las siglas... ...no estamos en Inglaterra... ...donde se elige a un diputado de un distrito concreto... ...y tiene su oficina allí... ...y la gente va y le cuenta sus cosas... ...y este lo lleva al Parlamento... ...o en Estados Unidos donde vemos que... ...por ejemplo, por hablar de dos casos... ...que los del mismo partido... ...se oponen a medidas... ...porque afectan a sus electores concretos y tal... ...aquí no, aquí hay una disciplina férrea de partido... ...que el que se la salta ...van a por él. ...entonces no se puede manifestar eh, una oposición a, en, el, en el Congreso en forma de votación eh, en contra de eso. Sí que hay que trabajar por debajo del radar. Por, por debajo del radar, el presidente Puig que debería haber sabido esto eh, desde mucho antes y no ahora extrañarse, decir, hombre, uy, qué, qué sorpresa, la Castilla-La Mancha me ataca aquí o ataca los intereses de los valencianos. Esto debería saberse porque se supone que hay ...diputados valencianos en las comisiones donde se tratan estos... ...se trata todo esto, entonces eh, hay que verlo con antelación... ...porque vamos a remolque de cosas, ¿no? ...de todo lo que está pasando, la, la ayuda del calzado... ...todo este tipo de cosas, vamos eh, a remolque... ...entonces claro, empezar a hacer frentes comunes ahora era un paripé... ...porque claro, el alcalde de hecho, el alcalde de Murcia... ...o el alcalde de donde sea, que son socialistas... Eh, ...pues no van a decirle ahora, ah, van, van a hacer una cosa así... ...una declaración institucional, aprobamos tal... ...pero claro, ahí se quedan para cara a la galería... ...para ver qué defiende... ...y yo entiendo que también estén, estén en contra de estas decisiones... ...porque aparte de su, del, del tema del color político... ...pues bueno, ven que esto es una, esto es una barbaridad lo que se quiere hacer... ¿no? ...entonces bueno, pues eh, hay que, hay que trabajar antes de que esto llegue a hacerse ley... Y, y entonces en base a eso hay que, mucho trabajo que hacer y hay que convencerle de que no se trata de quitarle nada a nadie, sino de redistribuir. Y entonces, pues bueno, pues hay que hacerlo gráficamente y hay que hacer cosas tipo Barrio Sésamo, de decir, si no nos dais agua, pues vosotros no tendréis tomates de aquí ni, y tendréis que comprarlos a no sé dónde, que son más caros, son peores, son tal, o no podréis venir aquí a las playas y os cobraremos por ducharos aquí en los hoteles y venís desde Albacete o desde Castilla-La Mancha, de tal, es decir, una cosa de pedagogía de esas de casi de niños que se supone que los políticos deberían tenerlo claro, pero que estamos viendo que no. Pues esa pedagogía funciona con la tasa Google y está perjudicando el calzado. Vamos a introducir el tema del calzado porque es otra, otra injusticia. ¿Pensáis que esa cumbre que anunció el alcalde Zapatera es otro paripé para eh, poder solucionar dos amenazas que, del calzado? Es que se han quedado excluidos fuera del reparto de las ayudas europeas y que sus exportaciones a Estados Unidos... Pues van a ser inviables si se incrementan los aranceles, Pedro. Vamos a ver, yo como tú has dicho, paripé, pues a ver, tanto como paripé, no creo. Creo que hay una, un sentimiento sincero, unas ganas de modificar lo que, lo que está ocurriendo con el calzado y con los aranceles que nos, nos quieren poner los, los americanos. Algo que ya lo hizo Trump y Biden parecía que iba a cambiar algo, pero parece que, que en esto, en, tocando a la peseta, aquí nos han presentado al euro o al dólar, no, no sé. ...no se cambia nada... ...lo que nos encontramos es una complejidad... ...pues efectivamente de que... que ...las relaciones económicas internacionales... ...pues son temas muy complejos ¿no?... ...o sea de... de ...y más en estos momentos... ...todavía de, de miedo ante una crisis económica... ...que vendrá después de la sanitaria... ...que va a ser tremenda, o sea porque... ...cuando estemos otra vez en disposición... ...de que volver a esa normalidad... ...pues veremos a ver qué ocurre, cómo ocurre... ...y el, y el mundo que nos encontramos como, como tal... Entonces, dentro de, de, de toda esa... ...no hay más que ver lo que está pasando en Irlanda del Norte... ¿no? ...fíjate la, la, la frontera del Brexit... ...lo que está acarreando... ...pero dentro de... ...hombre, yo prefiero que haya gestos... ...aunque a alguien le pueda parecer que son un paripé... ...pero que haya gestos, que haya posicionamientos... ...que haya mmm, posturas reivindicativas porque si no, vamos a ver, si no se estuviese diciendo nada ni del trasvase ni de los aranceles del calzado pues yo creo que con razón nosotros aquí hoy estaríamos pegando más caña de la que ya algunos se imaginarán que damos porque esto tampoco, simplemente una, una crítica muy, muy, muy sensata a la que sobre todo Gaspar hace y creo la que aporto yo también mi en modesta, mi modesta opinión pero, pero yo prefiero que haya ese tipo de cumbres, bueno, se llama cumbre, a bueno, esa reunión donde se manifiestan problemas que pueden que, que van a surgir de cara a esas relaciones económicas tan complejas como como nos encontramos en este mundo de hoy, ¿no? Entonces yo prefiero eso, que, que, se, que se siga por ese camino y sobre todo que a ver si, sí, narices, que es que en Madrid a veces parece que, que, que se olvidan de una de las zonas de este... ...de este país que, que, que está aportando por el calzado... ...el calzado que tenía solo la mala fama... ...del de, de clandestinaje, el calzado es uno de los productos... ...que más aporta en la balanza de pagos... ...en el terreno de las exportaciones y tal... ...y parece como, a veces como si no existiera ¿no?... ...hay que hacer cumbres de esas... ...y si hay que hacer más cumbres... ...y hay que hacer todos los días una cumbre... ...pues que se hagan y todos los días dando la matraca... ...diciendo oye que, que, que se nos incluyan... En el, ...que se nos ha dejado miserablemente... ...aparte de, de esas ayudas en la... En la ...en la ley que, que, se ha, que se ha elaborado... ...no sé si está ya terminada del todo o no... ...pero que que ...y si hay que, que hace una cumbre diaria... ...una cumbre diaria de verdad. Todos opinan que es una injusticia... ...el que el calzado se haya quedado fuera de esas ayudas... ...pero de momento... ...no tenemos constancia de que el ministro... ...la ministra de Industria rectifique... ...Gaspar. Ya, yeah, porque esto ya una vez que se ha hecho público... Es, es difícil es difícil porque, porque vamos, ya tiene que ya da la imagen de algo que los políticos vamos, no quieren ni en pintura, que rectificar entonces, por eso yo creo que lo importante es que haya una, una en fin, una, una, un trabajo previo un trabajo previo de, de, de toda la, en fin, todo el trabajo que conlleva elaborar una, una ley y una ...historia de este tipo, entonces... ...después quiero decir que en el caso del calzado... ...pues bueno, son temas internacionales... ...ahí sí, ni siquiera pintamos nada porque... Eh, ...eso es una cuestión de la Unión Europea y... ...y la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no?... ...ya ha habido veces que se han impuesto aranceles al calzado... ...y otras veces se han impuesto como hace con Trump, al aceite... ...no sé qué, bueno, entonces pues bueno... ...ahora estamos viendo todo el tema, el otro día estaba leyendo... ...bueno, lo que el presidente Biden apuntó... Eh, ...una cosa muy interesante, que es que haya una unificación fiscal en todo el mundo... ...y una tasa, por ejemplo, de, de las de sociedades que, que no baje del 20% y demás... ...y que significaría un paso muy importante para la eliminación de paraísos fiscales y demás. Eh, estamos viendo cómo se está también desde Estados Unidos, que es el, el faro de la, en fin, del, del capitalismo liberal... Eh, este, se están diciendo que van a imponer, eh, van a subir los impuestos a las grandes empresas como una forma de que se solidaricen con lo que está pasando eh, y con los efectos de la, de la, del fin de la pandemia. Vemos como grandes empresarios también de Estados Unidos firmaron eh, documentos diciendo que deben aportar más las grandes fortunas a, a, esta, a esta crisis y al renacimiento y a la reactivación mundial. Eh, Entonces, pues bueno, la tasa Google va en ese sentido y, y luego que, que, que cada, cada empresa, independientemente que sea la multinacional, eh, pague impuestos donde, donde tiene su, su trabajo. Yo el otro día me, eh, una, pedí una comida de, de, esas por, de los servicios que hay y, a casa y, y cuando me viene el cargo en la tarjeta viene en el, me viene que lo han cobrado en, en el Reino Unido. ...un trabajo, o sea, una, pedir una hamburguesa, una pizza, lo que sea... ...es decir, eso no puede ser... ...igual que otras empresas grandes que hemos visto que están, se van a paraísos fiscales... ...cada una debe tributar lo que factura en el país donde, fa, donde hace su actividad... ...entonces, en ese camino tenemos que ir ahí hacia esa justicia fiscal... Eh, ...en muchos aspectos... ...y la tasa Google es un avance en ese sentido... ...que al final se tendrá que imponer... ...igual que otras medidas mundiales... ...bueno, volviendo al tema del calzado... Eh, pues bien, eh, se está, por supuesto que hay que replicar y hay que plantar cara Pero que hay que trasladar al Gobierno todo el tema Primero porque se ha quedado fuera de las ayudas Cuando tenemos allí representantes Bueno, tenemos aquí a un representante como Alejandro Soler Que está muy activo en las comisiones de industria eh, en fin, y, y conoce perfectamente el, el, la situación del sector eh, Y tenemos otros representantes de la provincia Que conocen el peso del calzado en, en, la, ...en la economía de la provincia y de la comunidad y de España también... ...que es uno de los sectores punteros en exportación. Entonces, si se le deja fuera es porque nadie ha, ha planteado en ese momento decir... ...no, esto, porque si se mete el queso de manchego, las empresas productoras... ...de queso manchego, por ejemplo, pues el calzado tiene que estar... ...y ahí pelear hasta el último momento. Me da la impresión, no lo sé, igual me equivoco, de que no ha sido así. entonces hay que ir a remoque, pero por supuesto que hay que protestar y crear frentes comunes y todo eso, como en el trasvase, si no, van a pensar que aceptamos, que aquí se acepta todo lo que se decide en Madrid, y eso no puede ser. Como, eh, como se acerca la hora, son las 9.47, hemos hablado del trasvase, hemos hablado del calzado de la Segunda República, y me gustaría hablar de la vacunación, porque Gaspar, tú ya estás vacunado, ¿no? Eh, sí, ya estoy vacunado. Hoy se... ¿Eh? Hoy, hoy, mismo se ha ah, perdón. hoy mismo se ha retomado la vacunación a los mayores de 60 años en el Polideportivo del Toscar. Ahí es donde te vacunaron la pasada semana. Eh, ¿Das ¿Tú? fe de la organización perfecta, sin incidentes, normalidad y sin colas? Perfecta, perfecta. Vamos, llegué 5 o 10 minutos antes de la hora y no tuve problema. Entré y, bueno, me, dos minutos estaba vacunado y ahí esperando otros 15 minutos más. Vamos, es, es sorprendente la, la organización que existe comparado con las imágenes que vemos en otros sitios de gente haciendo horas de cola. Vamos, que me parece impresentable, como en Madrid, eh, en los estadios y tal. Aquí funciona muy bien, he visto aquí en los centros de salud, porque he, paseado, he pasado por algunos donde hacía cola a la gente como si fuese una vacunación de la gripe y se está vacunando con una organización exquisita. Eh, la lástima es que no hay suficientes vacunas como para... ...para acelerar, yo creo que la vacunación, vamos, lo que está pasando con la, las vacunas de AstraZeneca... ...y ahora con la de Janssen, es que esto es inconcebible, que en una sociedad, que, que cuando todos los días... ...está habiendo muertos y está habiendo ingresos en la luz y tal, se pongan reparos a unas vacunas... ...que tienen unos casos raros en un 0,00 no sé cuánto por ciento, es que esto denota... ...como los países ricos estamos ya en unos niveles más ricos, un poco más desarrollados... De, de exquisitez, vamos a ver cu cuántas vacunas Janssen y AstraZeneca y de las que sean estarán deseando con los brazos abiertos recibir en África y sitios así. Es decir, es que vamos cualquier medicamento que se tome tiene unos efectos secundarios mucho mayores que los que tienen las vacunas. Pero aquí yo creo que es un exceso también de los medios y ahí debemos hacer un mea culpa de que estamos retransmitiendo eh, eh, ...día a día lo que pasa de efectos secundarios... ...si uno le da diarrea, si uno le da un dolor de cabeza y tal... ...entonces están diciendo que los trombos estos... ...son unos efectos súper rarísimos en una determinada población... Eh, y, y, y, y, ...y que son muy por debajo de los problemas que puede tener igual... ...por ejemplo los anticonceptivos, eh, las pastillas de anticonceptivos... ...pero bueno, estamos aquí con una exquisitez parando vacunaciones... Cuando hay gente que sigue muriendo, sigue entrando en la UCI y, y, y estamos, yo, no, yo no entiendo la situación esta cuando todos, absolutamente todos los científicos y expertos dicen que, que hay que seguir vacunando sin parar con estas vacunas. ¿no? Entonces, bueno, estoy absorto, aprendiendo lo que pasa, pero muy preocupado de ver que se va a retrasar mucho todo esto. Pues sí, por hoy se han retomado la vacunación a pesar de la reducción de dosis de AstraZeneca que no llegan las prometidas y a pesar de lo que ha dicho Gaspar, el nuevo revés que hemos sufrido hoy mismo y es que Janssen ha dicho que no va a mandar vacunas a Europa por aquello de, de que puede causar trombos pero son efectos adversos muy, muy poco frecuentes, como ha dicho Gaspar y como está diciendo la comunidad científica. Eh, ¿A ti también te sorprende que Janssen no vaya a enviar, haya paralizado la remesa de vacunas? ¿Es una excusa esto de los trombos? Pues vamos a ver, eh, me ha sorprendido que sea precisamente la, la, la farmacéutica la que ha decidido paralizar ese envío. Porque otras cosas que hemos asistido, otros espectáculos que hemos asistido en los últimos, últimos días, que, que en un momento dado Castilla-León decide unilateralmente parar la vacunación de AstraZeneca como hizo, eh, shows de este tipo, eh, bueno, pues cuando vienen de nuestra clase política ya parece que, que, que nos pillan ya preparados. Pero claro, lo de, lo de Johnson ha sido la propia farmacéutica. No sé si es porque le ha servido de excusa para rearmarse de dosis y luego cuando se abra... De nuevo, la, el, el suministro pueda tener las dosis que se ha comprometido, que parece ser que no las tenía tampoco. Aquí ha, ha jugado mucho el factor tiempo, o sea, la, la crisis sanitaria de marzo del año pasado, pues pilló yo creo a todos los estados en, vamos, ligeros de ropa a la hora de afrontar toda esta pandemia, en todos los sentidos. También con las vacunas se ha, hecho un, se ha batido un récord de investigación y de tiempo para conseguir las, los aprobados de las entidades internacionales sanitarias. Claro, todo eso ha sido un caldo de cultivo, porque también lo hemos dicho en los medios, en tiempos récord se aprueba una vacuna, en tiempos récord parecía que, luego lo de AstraZeneca, que en los mayores no se había aprobado en los mayores de tal edad, con lo cual eso ya le daba también otra nota de incertidumbre a, a, a la vacuna, ¿no? Eh, ...todo eso ha sido caldo de cultivo... ...para, para todo este desastre de, de suministros... De, ...de prisas y demás... ...lo que ocurre es que efectivamente... ...damos mucha importancia a una muerte... ...que es de un millón... ...y no le damos importancia... ...o no explicamos pedagógicamente que lo peor es no tener la vacuna, o sea, que la incidencia de la de la gente vacuna el caso de las residencias de la tercera edad, si es que ahí está, o sea, cómo ha cambiado el panorama, si es que en abril y mayo del año pasado aquello era aquello era la, vamos, ahí morían las pobres personas, pero vamos, eh, en cantidades que daba daba terror. Y ahora cómo están, o sea, cuando ya han sido vacunados, cuando o sea, hay una estabilidad y una normalidad prácticamente pues, pues posiblemente en las residencias de la tercera edad seguirán muriendo personas porque allí las encontramos de, de, de muchísimos años y aquí hay una ley natural que, que a todos nos no llegará a nuestra hora ¿no? entonces yo creo que un poco de sentido común, de sentido común y luego pues que los, las entidades internacionales también le digan a, a, a esos laboratorios farmacéuticos que, hombre, que se ha invertido mucho dinero en ellos para que la estén jugando al gato y al ratón con el tema del suministro de las dosis. Porque yo creo que lo de Johnson, al fin y al cabo, es un problema de suministro. Y entonces han agarrado al clásico clavo ardiendo para decir, eh, es que no estoy seguro, vamos a esperar una semana y entonces hay una causa justificada para el incumplimiento de un contrato. No sé, yo creo que van por ahí... Bueno, pues eh, nos va a dar tiempo para hablar de las playas y esto sí que se lo voy a preguntar a Gaspar porque se sí, agradece, se Gaspar, se agradece que Pablo Ruz, el portavoz del Partido Popular de vez en cuando salga a criticar al equipo de gobierno porque todavía está ese adefesio en primera línea de playa las ruinas del viejo hotel de Arenales. Me <risa> parece muy bien porque además eh, ...aquí todo el mundo tiene su parte de culpa... ...porque claro, en los cuatro años que estuvo el PP... ...también eh, prometió que se iba a arreglar eso y tal... ...y no se arregló... ...pero bueno, indudablemente tienen más parte de culpa... ...los gobiernos socialistas... ...y sobre todo ahora... ...que estamos viendo que esto es un cachondeo... ...porque el alcalde ya dijo... ...que Costa lo iba a derribar... ...que en tres meses se le daba de, el año pasado... De, de plazo después de la resolución de Costa... ...para que se derribara la parte nueva... Eh, ...no lo han cumplido... ...luego se dijo que eso iba, lo iba a derribar Costas... ...lo pidió el alcalde, no lo ha derribado... ...y luego al final, pues ahí sigue eso... ...yo creo que al final... ...deberían buscar... Eh, ...lo que dice Pablo tiene... ...Pablo Ruth tiene razón... ...aquello está convirtiéndose en una especie de... ...de paraje palustre natural... Eh, ...con ya está lleno de cañas, de vegetación... ...con agua allí ya... ...del, del subsuelo que ha brotado... ...la capa freática, entonces... Eh, ...hubo quien así, jocosamente... ...hace un, unos días que estuve por allí... ...un vecino comentaba dice... ...aquí lo que hay que hacer es poner... ...plantas trepadoras... Eh, ...que con, se alimenten del agua que existe... Que, ...que trepen ya por la estructura que hay... ...y que al final se quede esto como las... ...como las, los templos esos de Tailandia... ...sitios del sureste asiático... ...que están cubiertos de... ...ya de vegetación... ...y esconden las pirámides y tal ¿no?... ...que se esconda eso y entonces pues tendrá ya un carácter natural, porque está visto que no hay quien pueda con ese hotel, porque, vamos, eh, no, ya, no, ya no quedan muchas opciones, porque si la Administración es incapaz de, de hacer eso, ni siquiera de, de sentarse a negociar con la propiedad y darle una compensación económica o en terreno, lo que sea, para que se pueda eliminar una vez, pues esto ya no sé yo qué solución pueda tener, porque, vamos, no, no hay forma de que se de que se elimine esto ¿no? y todo eso, todo lo están quedando en evidencia desde Costa el alcalde eh, el ministerio tampoco que no sabe darle solución es decir bueno pues ahí seguimos con eso y estará este verano por supuesto seguirá todo eso ahí Pedro eh, lo de las especies crepadoras, a, a ver si los ecologistas lo pueden criticar porque puedan ser invasoras. Yo, yo creo que aguantan mejor las pirámides esas de Tailandia, llenas de hiedra y de plantas, que el, el esperpento ese que tenemos ahí en la playa aguantaría. La, a veces dan ganas de decir, venga, el alcalde de Zalamea. ¿Quién mató al comendador? Fuente de Junar, señor. ¿Quién derribó el Hotel de Arenales? El pueblo de Elche, señor. <ríe> Todos a una, porque la verdad es que vaya, vaya padecimiento. No sé, yo estaba pensando ahora, digo, pues igual que aquí en el mercado o se ha tomado una solución unilateral, drástica, pero que hay que ver lo que se ha agradecido por parte de la ciudadanía a la hora de pasear otra vez, por, aunque esté todavía por resolver... El, la cuestión de fondo de qué hacemos con el edificio, si esto, si lo otro, si lo llenamos, si lo vaciamos o qué, pero la verdad es que ya, ya, y aquí hemos hablado muchas veces del mercado, pero ahora fíjate, ya ha cambiado sustancialmente el paisaje urbano junto a la peatonalización y demás. Pues yo no sé si aquí al final habría que tomar una acción unilateral de, por parte del municipio Y, y, y respaldado por porque eso, es que el futuro de eso está clarísimo que va a ser la demolición y lo único que se está haciendo es marear a la perdiz, como decimos, porque si esto es costas que si esto es la empresa, que si esto es el, el ayuntamiento, que si la generalita que si etcétera, etcétera, pero es que al final el destino de ese esperpento es que caiga al el suelo, a que ellos se limpie se sane y se recupere el espacio público de la playa para todos los ciudadanos entonces a veces dan ganas de un acto de esos de de sublevación popular, para llegar allí y, y decir, venga, aquí estamos con el alcalde todos y eso fuera. Y cuando vengan las fuerzas del orden público a detenerlo, nos pondremos todos delante, porque <risa> posiblemente eso sería una ilegalidad, llevarlo a cabo, pero es que de verdad, o sea... Total, ¿eh? Total, estamos hablando de una propiedad privada, tiene una concesión. Sí, también pero, estamos aunque... hablando de un peligro público también para los ciudadanos que pasan por allí, ya no solo del el derrumbe, que también cabe la posibilidad, sino encima de eso, los roedores, los otros, los, la suciedad. Claro, sí, sí, estamos de acuerdo que hay que defender la, los derechos a la propiedad privada y tal, pero también hay que defender los derechos de la ciudadanía a la hora de exponerse a un peligro público como es ese. Pues sí, eh, Pedro... Me, me he subido un poco. <ríe> bueno, has estado a la altura de la solución de la alternativa que ha propuesto también Gaspar Maciá. Y es que llevamos mucho tiempo con esas ruinas y seguimos igual. Y aquello convertido en un auténtico nido de, como dijo ayer Pablo Ruth, de ratas, insectos y maleza suciedad. Gaspar Maciá, muchas gracias por participar en la tertulia de este miércoles. Pues hasta la próxima. Y Pedro Soriano, también, gracias. Eh, dentro de 15 días, eh, más o menos, volveremos otra vez a comentar otros temas. Y esperemos que ya podamos hablar de la vacunación masiva NIFA, si es que bien. comienza alguna vez. Sí, de acuerdo, ha sido un placer, gracias a ti. 101.4, Teleelch Radio Marca.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 Pasan 3 minutos de las 10 de la mañana y tenemos que dar la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de Chen La glorieta comenzó a las 9 y lo hicimos con la tertulia de los periodistas donde abordamos varios asuntos, entre ellos uno nos parece muy grave y preocupante porque se trata del futuro del trasvase Tajo Segura que tiene los días contados si el Gobierno Central lleva a cabo, saca adelante sus propuestas. La primera lo ha conseguido en la votación del Consejo Nacional del Agua y es recortar eh, los trasvases eh, mensuales máximos de 38 hectómetros va a pasar a 27, no sabemos en qué mes entrará ese recorte después de haber modificado las reglas de explotación de esta infraestructura y la segunda propuesta es incrementar los caudales ecológicos del Tajo y eso supondrá otra mordida de 70 hectómetros anuales, cúbicos anuales del tajo al segura. Por tanto, estamos hablando de un recorte de 150 hectómetros cúbicos que va a afectar no solo al riego, sino también al abastecimiento humano. El Gobierno de Murcia ya ha enviado un escrito a Pedro Sánchez, al, ministro, al presidente del Gobierno, ante la el negativa de la ministra de Transición Ecológica de reunirse con los regantes para hablar de este asunto. Y el Gobierno valenciano, pues Timo Pucha ha hecho declaraciones y queremos hoy hablar con el representante, con el presidente de Riegos del Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes, Javier Berenguer, para que nos cuente qué debe hacer el Gobierno valenciano. Muy buenos días, Javier. Buenos días. Bueno, si se puede decir buenos días, eh, no lo sé, porque la verdad es que vamos de mal en peor. Eso es lo que le quería preguntar. ¿Ustedes, con esa amenaza de cierre del trasvase, porque estamos hablando de 150 hectómetros cúbicos que se van a recortar al año, ¿con esa amenaza de cierre del trasvase ustedes están legitimados para decir al Gobierno valenciano lo que debe hacer para defender una infraestructura que es vital? Bueno, eh, totalmente legitimados. Ya no solo al Gobierno valenciano, al Gobierno valenciano y al Gobierno de la Nación, que al fin y al cabo es el que tiene que decidirlo. Eh, como has comentado el presidente Chimo Puig, sabemos que está con nosotros, evidentemente, no puede ser de otra forma, ¿no? Pero, pero claro, aquí lo que falta nosotros, el, lo que queremos es que, de alguna forma, tanto el presidente valenciano como el presidente murciano eh, se vayan a, a Madrid los dos juntos, pero los dos juntos como gobierno, que se olviden de, de los partidos políticos y se vayan a Madrid los dos y le exijan A, al presidente del gobierno, ya que la ministra no nos escucha como habían dicho eh, y vayan allí y digan oye ya está bien eh, no puede ser que siempre paguemos nosotros eh, todo vamos el pagar el pato como se suele decir no porque parece que es todo para castilla la mancha y a nosotros pues eh, como siempre pues perjudicándonos porque no lo han hecho en hasta, ¿por qué ha tardado Chimopuch en reaccionar o en defender eh, el trasvase? Porque esto ya se sabía que querían cambiar las reglas de explotación del trasvase y que querían y quieren incrementar el caudal ecológico. ¿Por qué se ha tardado tanto? Bueno, eh, yo, yo no sé, yo creo que no se ha tardado. Yo simplemente yo creo que todos, todos están, están a una, a la misma. ¿no? Lo que pasa es que eh, yo he hecho en falta eso, ¿no? de que, y además del ...el próximo viernes tenemos la, la reunión de la Comisión Provincial del Agua... ...aquí en la Diputación... Y, ...y lo voy a decir, porque el Círculo por el Agua nos reunimos el pasado lunes... ...que era festivo aquí en Elche, pero estuvimos reunidos en Murcia... ...y lo que se hizo, o lo que una de las eh, propuestas que se hicieron... ...y es eh, la que vamos a hacer, es enviar una carta... ...tanto al presidente valenciano, como al presidente murciano... ...como incluso el presidente de, la, como de, de Andalucía aunque es una pequeña parte, pero también tenemos en el trasvase, también llega a Almería, y para eso, para que se reúnan y se vayan a, a Madrid. Eh, pero bueno, ese mismo día eh, salía pues, que había habido un frente común, de el, pero ya no de los gobiernos, sino, claro, aquí vamos a hacer frentes comunes de partidos, y eso es lo que creo que ya de alguna vez, eh, porque todos, todos dicen que el otro hace guerra, guerra política y que utilizan el agua para hacer... ...para hacer política, ¿no? Pero en lugar de que se reúnan, como estamos proponiendo y hemos propuesto... ...los gobiernos, que son de distinto color... ...pero son los gobiernos los que tienen que defender a sus ciudadanos... ...y en este caso los, a los ciudadanos... ...porque también afecta mucho a, la, a, las, a las viviendas, ¿no? ...por el tema del precio del agua, como los agricultores, ¿no? Pues ese mismo día salió un frente común del de, eh, Partido Socialista... ...de la región de Murcia... ...junto con el Partido Socialista del Gobierno valenciano. Y hoy mismo eh, ha salido en la prensa que se iban a reunir eh, para hacer un frente común también el PP de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, con el PP de la región de Murcia, López Miras. Y esto es lo que yo creo que ya eh, no podemos permitir, ¿no? porque al final todos están haciendo electoralismo de algo que nos afecta y mucho. Entonces, yo creo que ya está bien. Y además, el, el próximo viernes se lo voy a pedir al presidente de la Diputación, de que a ver si son capaces de hacer un frente común de verdad como corresponde. Claro, ustedes piden unidad, unidad política, unidad de gobierno, frente, porque vamos a analizar, la semana pasada ya le, le entrevistamos, pero de una semana a otra, ¿qué ha cambiado?, Porque la votación ya está clara, eh, las, el, la modificación de las reglas de explotación de, del trasvase Tajo Segura se puede llevar a cabo por ley, mediante decreto supongo, eh, ya que ha aprobado el gobierno o la ministra tiene la votación aprobada, pero ayer mismo, creo que fue ayer, eh, se reunió la Comisión de Explotación del Trasvase y volvió otra vez a proponer esos 38 hectómetros cúbicos para el mes de abril. En el mes de abril nos corresponden 38 hectómetros cúbicos. En el mes de mayo ya no habrá 38 porque se se se habrá modificado la esta normativa del trasvase. ¿Cómo está en, bueno, en la actualidad? Bueno, eh, la, la última vez que hablamos, como dicen, no sabíamos qué qué iba a pasar con el trasvase del mes de abril. Efectivamente, ahora ya está aprobado y bueno, ya tenemos uno. Eh, ...uno más, digamos, porque si lo hubieran podido modificar antes... ...pero en principio ahora tampoco seguimos sin saber los plazos... ...la última vez cuando comentamos, incluso por parte del, eh, del Gobierno... Del, no, ...no sabían ese, esa votación que se había producido, no sabían el resultado... ...ahora ya está claro, que se ha aprobado, con lo cual eh, cada vez queda menos... ...pero no sabemos ex exactamente en qué consejo de ministros se va a llevar a cabo... ...entonces estamos esperando a ver cuándo se produce eso... Yo ayer tuve la oportunidad de hablar con el secretario de Estado, lo que pasa que por problemas de, de cobertura al final no pudimos hablar y hoy intentaré hablar con él de nuevo otra vez para ver si podemos eh, averiguar algo más. ¿Con lo que el Consejo de Ministros se podría paralizar esta aprobación del, de, de este recorte? ¿Podrían paralizar si hay una acción de gobierno previa y si se movilizan a nuestros representantes? Eh, hoy en el diario información aparecía que hay tres ministros valencianos. ¿Ustedes han intentado ponerse en contacto con ellos? ¿Con Duque, no, bueno, Ábalos eh... y Uribe? No, nosotros realmente con los ministros no, porque bueno, no, de alguna forma pues, no son los, que nos, los competentes para esto. ¿no? Nosotros hemos intentado hablar pues, con la, el Ministerio de Transición Ecológica, que es el que corresponde. ¿no? Pero bueno, como has comentado, la ministra no ha querido reunirse con nosotros. Y por eso bueno, confiamos en que por parte de los gobiernos se intente paralizar esto, porque todavía estamos a tiempo. Pero como también has comentado antes, lo, lo verdaderamente preocupante ya no es este cambio de las reglas de explotación porque lo verdaderamente preocupante es el aumento de los caudales ecológicos que tanto hemos comentado. ¿no? Porque esa pérdida de hectómetros cúbicos es la suma de lo que supondría el, este recorte de ahora, de 38 a 27, que realmente aquí la, la pérdida está cuantificada en unos 14-15 hectómetros cúbicos, y esto significaría, esto sobre todo, viene dado ya no por el, el recorte en los trasvases, que no llegarían, sino que, eh, como muy bien ha explicado el gobierno, eh, habría más, digamos, más agua embalsada en los embalses, habrían más eh, trasvases en nivel en nivel 2, con lo cual eh, serían automáticos, pero eso significaría bueno que habría una lámina más grande de agua y tendríamos más evaporación. Y eso está cuantificado en unos 10 hectómetros cúbicos. Pero el problema viene cuando se modifiquen esos caudales ecológicos que al final ya no va a haber la mina de agua ni va a haber evaporación. Simplemente no va a haber agua para traspasar. Y esto es lo que de verdad va a ser... Eh, eh, eh, estamos hablando de que es un jaque para el trasvase. Yo creo que cuando se apruebe tanto la modificación de la regla de explotación como el aumento de los caballos ecológicos a 8,52 metros cúbicos por segundo, va a ser el mate definitivo. ¿no? Y más si cabe... Pagando como estamos pagando, porque yo al final, lo que vamos a tener que decirle al Gobierno, bueno, que venga aquí, que se lleve, porque se ha invertido mucho dinero en modernización se está eh, precisamente ahora con los fondos de recuperación, a través de Sellasa, se pretende invertir aquí en España en dos años 560 millones de euros en el regadío, para hacer inversiones en regadío. Pero bueno, al final no sé para qué, porque si no vamos a tener agua. Eh, realmente no, eh, lo veo un poco una estupidez invertir porque luego no va a haber agua, ni vamos a, poder tener, ni, ni vamos a tener posibilidad. Entonces, al final, pues no sé si tendrá que venir aquí el Gobierno y embargarnos todas las tierras y, y ya está, porque quiero recordar que aquí en, la, en nuestra comunidad, por ejemplo, se modernizó tanto la comunidad del canal como el cuarto de Levante y, y estamos pagando, que nos quedan todavía eh, hasta el año 50 que pagar, ¿no? Con lo cual, bueno, eh, yo soy joven y creo que no lo voy a terminar de ver, pero hay mucha gente que está diciendo, bueno, eh, al final… Solo hacemos que pagar y luego eh, no vamos a tener ni siquiera agua ¿no? para, para utilizar estas infraestructuras tan magníficas que tenemos. ¿Qué futuro más negro eh, que plantea sin trasvase Tajo Segura? Y esto no se puede consentir. Ante este jaque mate, ustedes ya han planteado las movilizaciones, las tienen ya. Una cosa es conseguir los apoyos que se necesitan y sobre todo del gobierno, de los gobiernos. Pero, ¿Y las movilizaciones? Que, eh, ¿Hay calendario sí, bueno, de movilizaciones? ¿Las tienen preparadas? Sí, resulta que eh, te lo, lo tenemos preparado, pero además íbamos con mucha prisa. Pero es que incluso el Gobierno va un poquito ahí a, a remolque. ¿no? Nos habían dicho que, que iban a aprobar, eh, incluso esto que estamos hablando de los caudales ecológicos, el, en, el, en el plan de Cuenca del de, de Tajo, lo iban a aprobar antes del día 30 de, de abril. Eh, ...parece ser que, que ahora o lo iban a aprobar, o lo iban a sacar, ¿no?, para que pudiéramos hacer las relaciones... ...y parece ser que nos han dado un mes más, ¿no? Esto nos da un poco, un poco de tranquilidad, porque vamos eh, muy a contrarreloj, ¿no? Pero lo que sí que tenemos ya previsto, que se aprobó en este círculo por el agua, que, se, que, lo, que lo, nos reunimos el pasado lunes... ...lo que sí que vamos a hacer es que el día 22 de abril eh, se va a hacer una movilización simultánea... ...tanto en, el, en el, la delegación del Gobierno de Murcia como la subdelegación del Gobierno de Alicante y la, de la subdelegación del Gobierno de Almería. Básicamente, evidentemente, es para exigirle al Gobierno ahora mismo que no cambie esta regla de explotación. ¿no? Eh, esto ahora… Eh, hoy tenemos una reunión también aquí en, la, aquí en nuestra comunidad para organizar esto con los, con los agricultores. Todavía no nos han contestado por parte de la subdelegación del Gobierno, porque les hemos dicho que… ...que, bueno, parece ser que podríamos llegar hasta 500 personas... ...lo veo complicado, pues tenemos unas... ...la verdad es que encima la situación que tenemos es muy complicada... Y, ...y no sabemos, si ya nos confirma por parte de su delegación del Gobierno... ...que vamos a poder eh, concentrarnos... ...pues ya nos pondremos en contacto con los agricultores... ...para, para ir todos los que podamos, de alguna forma... A, ...a decir al Gobierno que ya está bien, ¿no? Y ya no son agricultores, ¿no? Porque como hemos comentado porque eh, esto también supondría que el, el recibo del agua de las casas, de las viviendas, eh, también puede subir entre un 30% y un 40%, hasta un 48%, ¿no? Con lo cual, eh, esto un poco está abierto a, a ya no solo los agricultores, ¿no?, sino que también incluso eh, por parte de la ciudadanía que, que, que también va, se va a ver muy perjudicada con el, con el precio de lo, lo que estamos pagando en el recibo del agua. Pues Javier Berenguer... Eh... Ustedes, a esto eh, se han iniciado las movilizaciones, usted ha dicho que dentro de un mes expondrán al público eh, el ministerio la propuesta para incrementar los caudales ecológicos con lo que tendrán oportunidad de presentar las alegaciones, pero también tuvieron oportunidad de presentar alegaciones al, a la propuesta, creo, a, de, de la normativa del trasvase, pero eh, se desestimaron todas o, o, o no tuvieron eh, oportunidad de alegar. No, claro, claro. Nosotros presentamos nuestras regalaciones, dijimos de que esto no era el momento de hacerlo porque no está toda la planificación del Tajo, que no era, no era para nada el momento, ¿no? Como hemos comentado, o sea, hacer un cambio ahora de la regla de explotación, que cualquiera lo entiende, ¿no? O sea, si, si tú ahora tienes una, un caudal ecológico y eso lo subes, pues luego cualquier estudio que tú hayas hecho, que de hecho el propio FedEx, que, que se supone que es, es, es el que… El ministerio le ha, le ha pedido que haga un informe. El propio CEDEX, en su informe, cuando dijeron que era de 38 a 27, el propio CEDEX decía que no era el momento, que primero había que, que llevar a cabo la, la, el, el cambio de el, el, la planificación del Tajo. Y entonces, eso es lo que nosotros decimos. Oye, no, eh, espérate, vamos a ver, vamos a negociar, vamos a dialogar. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es dialogar. Porque hay muchos temas, porque ya no es solo… Eh, en la, el problema que tenemos con el, el, eh, el, el, la, la reducción del, del, de la, en la regla de explotación. Tenemos los caudales ecológicos, tenemos el tasazo, tenemos un precio del agua desalada que, que no podemos pagar. Pero además, como hemos comentado muchas veces, que además no, no hay tuberías para traernos el agua desalada. Pero es que además, el otro día, recuerdo en la reunión que en la última entrevista que tuvimos también hay, han, eh, se, ha, se ha propuesto un cambio de la el tema con el tema de las de las potencias energéticas que también nos va a suponer otro incremento en los costes ¿no? a eh, no, nuestra comunidad que tanto estamos pagando que tanto necesitamos el agua el, el perdón la energía para elevar el agua ¿no? con lo cual al final son tantas eh, eh, tantas variables que, que lo que le pedimos y le hemos pedido al gobierno eh, y yo personalmente en muchas ocasiones es decir oye vamos a sentarnos a dialogar, vamos a ver es que tenemos tantos frentes que eh, Si no es por un lado, va a ser por otro. Entonces, al final, o no nos va a llegar agua o no vamos a poder pagar, o porque el agua desalada no se puede pagar, porque estamos pagando el tasazo por los costes energéticos, y al final, pues, oye, eh, vamos a sentarnos y vamos a hablar y vamos a ver eh, qué, qué podemos hacer ¿no? con todo un conjunto, que sería lo, lo más correcto, porque al fin y al cabo nosotros lo que pedimos es tener agua. Yo creo que el agua… Es un bien común y aquí eh, ya está bien. Ahora, eh, el otro día salía el consejero de, de Castilla-La Mancha eh, haciendo palmas, muy contento con la estrategia que estaba llevando el, este Gobierno, ¿no? Porque sabían que, además lo dejaba dejado muy claro, que el trasvase se, se iba a acabar, que ya tenía fecha de publicidad. eso eran palabras del propio consejero de Castilla-La Mancha, ¿no? Con lo cual, eh, si ellos están muy contentos, eh, tampoco me gusta, ¿no? Porque porque estamos viendo que no, que al final eh, sí que es verdad que se va a acabar con el trasvase. La situación, la verdad, es que es muy complicada. El futuro se plantea muy negro, eh, las movilizaciones están ahí, eh, la, los apoyos políticos también. Vamos a hablar del presente, Javier, para terminar. Eso es lo que nos viene encima, pero en la actualidad, 2021, hay suficiente agua embalsada, ¿no? Hemos tenido un año, a pesar de que el trasvase ha estado cerrado seis meses por la reparación del principal embalse, ¿ese agua que está embalsada está llegando? Sí, sí, efectivamente, el, el, el, el trasvase ya, en el mes de marzo, ya se puso en marcha, eh, se ha comprobado, además, que la, que la reparación está en perfecto estado, y con lo cual, bueno, el trasvase no ha dejado de venir eh, desde entonces, ¿no? Eh, todo, sobre todo, las ...los hectómetros cúbicos que teníamos pendientes, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios eso está viniendo y no va a haber problema, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, para que nos hagamos una idea... Eh, ...el trasvase está en marcha con 22 metros cúbicos por segundo, ¿no? Lo cual es a un ritmo que, que sí, que efectivamente los cálculos que tenemos hechos... ...es que a pesar de que ha estado seis meses sin, sin estar funcionando... Eh, ...podemos llegar a tiempo de traer todo el agua de todos los trasvases... ...que se han ido aprobando durante, durante este año hidrológico... ...desde el mes de septiembre. ¿Con lo que la cosecha de, de verano está garantizada... ...incluso la de otoño? Sí, nosotros yo creo que este año... Eh, ...como hemos comentado, nosotros siempre... A, ...a finales del año hidrológico... ...que finaliza el día, el día 30 de septiembre... Eh, ...el embalse de Creviente siempre lo tenemos... Eh, ...lo llenamos a tope, evidentemente, cuando tenemos recursos... ...con lo cual eso nos da esa garantía... De, de iniciar el próximo año, que sería el año hidrológico siempre hablando, que sería a partir de octubre, pues eh, siempre tenemos esa garantía de que tenemos esos nueve hectómetros cúbicos embalsados en creviente que nos permite pasar los primeros, años, perdón, los primeros meses del año hidrológico eh, sin problemas Los cálculos que tenemos, eh, estamos elevando el agua al envase de creviente todo lo que podemos, además con esa, contando con esa subida de la… ...de los costes energéticos... ...este año, por ejemplo... ...pues bueno, hemos empezado a subir... ...a elevar aguantes... ...porque no sabíamos... ...qué podía pasar ahora... ...en cuanto se haga esa modificación... Te, ...tenemos también... bueno ...ahora ha habido un pequeño problema... ...de que eh, llevamos ya una semana y pico... ...con el trasvase... ...con una reparación en el trasvase... ...y no está viniendo agua... ...pero bueno, creemos que no va a haber problema... ...en que el día 30 de septiembre... ...como igual que este año pasado... ...nosotros mmm, vamos a tener agua sin ninguna restricción y podremos dejar el embalse de creviente con esos 9 tómetros cúbicos que nos daría la garantía para iniciar el próximo otoño con, con agua suficiente. Bien, pues ese es el futuro, al menos no están asfixiados, eh, tenemos agua suficiente para 2021, pero hay que luchar, hay que presentar batalla porque evidentemente… Eh, eh tenemos eh, caducidad puesta para este trasvase que es vital. Javier Berenguer, gracias por el trabajo que realizan en la defensa de este trasvase y todo el apoyo de, de este medio de comunicación. Muchas gracias a vosotros. 101.4 tele -Elch, Radio Marca Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año. ¿Por qué elegir restaurante Martino?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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuatro minutos para llegar a las diez y media de la mañana. Ya tenemos aquí con nosotros a nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Hoy también es una jornada maratoniana porque tenemos muchos frentes abiertos. Esa vacunación que se retoma en el Polideportivo uh -huh. del Toscar y esos cortes de tráfico en el centro. Paseo de la estación Avenida Candalís, Avenida la Libertad, Puente del Ferrocarril. Bueno, no todo el tramo, sí, sino... Sí, por ese inicio de la vuelta a la Comunidad Valenciana. Así que cuéntanos, cuéntanos, ¿por dónde comenzamos? Eh... Pues mira, te cuento las eh, previsiones da... y vale. luego te vamos, vamos con esa actualización de los datos, que ayer no, eh, no me dio tiempo ah, a contártelos. Pues eh, sí, hoy tenemos un poquito de todo. Tenemos rueda de prensa de, del sindicato eh, Comisiones Obreras, También de compromiso. Además, el alcalde informa sobre la reunión con municipios zapateros por los aranceles de Estados Unidos, que está previsto que se celebre el jueves. Además, también la edil de Juventud Margantón informa sobre diferentes cursos de formación. Y la edil de participación informa sobre programas de formación en administración electrónica para asociaciones. Así que, como ves, tenemos una mañana muy cargadita. Sí, y en unos minutos hablaremos con la portavoz de compromiso Esther Riez, de algunos de esos asuntos que se van a abordar hoy y que van a ser pues, primera página en los medios de comunicación, como la Cumbre Zapatera o eh, el Trasbase tras Cajo, seguro. Mm. Y te, bueno, te hablo ahora de esa actualización de datos. Eh, estamos bien, ¿no? Estamos bien. Te digo, del, del jueves a domingo son 15... ...los nuevos positivos en el municipio... ...el total de personas que se han contagiado por la pandemia... ...es de 23.341... ...muy importante la tasa de incidencia... Eh, ...ha bajado ligeramente, ahora está en 24... ...por cada 100.000 habitantes... ...una muy buena noticia después de ver... ...bueno, como esa tasa sigue aumentando en muchas comunidades... ...pero aquí en Elche sigue bajando ligeramente... ...y luego una buena noticia también es que no se ha registrado ningún fallecido eh, después de esa última actualización. Hacía mucho, muchos meses que, que, bueno, que no teníamos cifra cero en fallecidos, así que bueno, eh, son buenas noticias. Y tanto eh, y en cuanto a la vacunación también, porque se va a mantener a pesar de que Janssen ha dicho sí. que no nos va, ha paralizado uh -huh. el envío de dosis a Europa y a España. Por tanto, a pesar de que no van a venir y a pesar de una nueva reducción de dosis de AstraZeneca, la Consejería de Sanidad ha dicho que va a mantener eh, las previsiones que tenía de vacunación. Sí, se van a mantener y aquí en Elsa a lo largo de esta semana van a ser alrededor de 12.000 las personas que se vacunen. 5.000 en el Polideportivo del Toscar y alrededor de 6.000 en los diferentes centros de salud de los departamentos de Elche. Así que la vacunación sigue aquí en Elche. La vacunación que es la esperanza, eso hay que remarcarlo. Y la situación en Elche, esa incidencia tan baja de la enfermedad viene reflejada también en los datos de hospitalarios, porque no hay apenas COVID, en planta, en son, los hospitales. Sí, son siete personas ingresadas en los hospitales, tres en planta y cuatro en la unidad de cuidados intensivos. Así que esos buenos datos en tasa de incidencia pues, se reflejan en la situación hospitalaria que tenemos actualmente. Pues muchísimas gracias, Marga. Eh, a la una volvemos otra vez a escucharte. A la una volvemos con toda esta información, los datos... Esa información sobre las reuniones, de, sobre el calzado, el trasvase Tajo Segura, bueno, tenemos mucha información que contarles a partir de la una, por supuesto en nuestra página web telelch.es. y esta noche todas las imágenes de este miércoles a partir de las nueve y media en el telenid con Salvador Campello. Pues muchísimas gracias. Hasta <risa> luego, Ros. Hasta luego, nosotros vamos a continuar esta ronda de noticias y lo hacemos ahora con la crónica deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Ocho finales, eso es lo que le queda al Elche en la lucha por la salvación. Cinco partidos en el Martínez Valero y tres a domicilio, lo que puede ser clave, sobre todo teniendo en cuenta que desde el regreso de Fran Escribá, el equipo ha cosechado mejores números como local, mientras que como visitante los buenos resultados se le resisten Siete puntos de nueve posibles ha obtenido el Elche en los partidos en el Martínez Valero con las victorias ante Ibar, Sevilla y el empate contra el Betis, un gran bagaje que contrasta con el pobre botín recogido en los duelos a domicilio, eso sí la mayoría ante rivales que compiten en una Europa, Barça, Granada Real Madrid, Sevilla, además de Getafe y Huesca, solo se ha sumado un punto de 18 como visitante que no ha permitido que el conjunto frangiverde se despegara de la zona de descenso y una crisis de resultados más de cinco meses sin ganar a domicilio que se ha agravado especialmente tras los partidos en el Coliseum y sobre todo en el Alcoraz ante rivales directos. La plantilla hoy vuelve a los entrenamientos pensando ya en el próximo partido en el Sadar ante el Club Atlético Sasuna este domingo a las dos de la tarde. Además en una jornada que puede ser propicia, eso sí, en caso de ganar o al menos de empatar porque A la vez, y Huesca se miden entre sí y el Eibar tiene que visitar la cancha del Atlético de Madrid o el Getafe de recibir al Real Madrid. Fran Escriba. Esta semana, esta jornada volverá a haber partidos, lógicamente, pues con todos los resultados, victorias, empates, derrotas. Uno tiene que ver as así. Necesitamos pues lo que le ha pasado ahora al Huesca, ¿no? Enlazar dos victorias y de repente todo se verá de otro color. Con una ya, no, est estupendo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la lectura no puede ser más allá de lo que es la lectura del partido. Hagamos la lectura del partido, nosotros nos analizaremos, nos veremos y lógicamente ahora estamos enfadados y decepcionados, pero no, este grupo, ya lo he dicho, no le pega y desde luego nosotros como cuerpo técnico no vamos a permitir que el daño no sea más que el, la derrota de hoy. El resto a pensar en entrenar bien, que este grupo siempre entrena bien y pensar en Osasuna, que es un partido también muy importante. Para ese encuentro el técnico no va a poder contar con Guido Carrillo lesionado ni tampoco con Fidel sancionado. Sin embargo, Barragán que se tuvo que retirar con un fuerte golpe en el tobillo si sí podría llegar a tiempo, además de Pablo Piati Hasta luego. Este domingo, a la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 Restaurante Espacio, Constru Depot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroen, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coats 10.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 Y con la información meteorológica vamos a poner el punto final a la ronda de noticias. El Tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, con la aproximación de una vaguada de aire frío en altura, la jornada ya va a estar marcada por la inestabilidad atmosférica con precipitaciones. De hecho, durante esta madrugada hemos tenido cielos muy nubosos o cubiertos, temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels, prácticamente no han bajado de los 13 grados. En buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 12-13 grados. Hasta las horas centrales del día, cielos muy nubosos cubiertos pocos claros vamos a ver viento flojo de nordeste incluso ya se podría escapar alguna gota a medida que vaya avanzando la tarde la nubosidad irá en aumento en el último tramo entrada la noche esperamos precipitaciones de carácter débil El protagonista de la tarde, el viento puntualmente moderado de componente este, y hoy alcanzaremos temperaturas más bajas que las de ayer, aquí en la ciudad una máxima que va a rondar los 16 grados, en buena parte del territorio no pasaremos de los 17 grados. Mañana jueves, será una jornada casi invernal, con cielos muy nubosos o cubiertos, viento moderado de nordeste, rachas que podrían superar los 50 km por hora, temperaturas bajas en torno a los 14 grados y Precipitaciones de carácter débil generalizadas durante buena parte del día, puntualmente y de forma muy localizada podrían llegar a ser moderadas. El viernes llegará otra baguada de aire frío en altura, estaremos en el sector menos activo de la misma, pero por la tarde nos podría dejar alguna precipitación puntual. El viento flojo de componente este, temperaturas todavía bajas en torno a los 15 grados y para el fin de semana, poco a poco irá avanzando una dorsal anticiclónica para dejarnos ambiente mucho más soleado. El domingo se recuperarán las temperaturas, valores por encima de los 19 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 37 minutos de la mañana. Llegamos ya a la recta final del programa La Glorieta y lo hacemos con una de las representantes políticas en el ayuntamiento. Forma parte del equipo de gobierno y ella es la portavoz de Compromis, Esther Díez, a quien damos la bienvenida. Esther, buen muy, día. muy buenos días. Decimos y hemos remarcado representante política porque durante todo este día hemos estado hablando del trasvase tajo segura por ese jaque mate que acaba de darle el gobierno central junto al gobierno de Castilla-La Mancha. Sus pretensiones de acabar con esta infraestructura, pues parece que lo van a conseguir por esos recortes, esa modificación de las reglas de explotación y por ese incremento de los caudales ecológicos que se puede producir en 2021. ¿Qué Puede hacer compromiso para frenar eh, pues, este ataque? Bueno, pues más allá, obviamente, del trabajo que hace desde la institución la consellera Mireya Moyá, que ha votado en contra, obviamente, de ese recorte de las aportaciones del trasvase en ese Consejo Nacional del Agua. Eh, hoy, de hecho, los grupos municipales de Compromiso Peralacant y Compromiso Perel vamos a indicar que presentaremos mociones en los respectivos plenos para que tanto las corporaciones de Elche como la de Alicante se manifiesten en contra de esos recortes que el Gobierno Central ha anunciado y ha tomado de manera unilateral. Nosotros entendemos que estamos en un proceso de elaboración de esos planes hidrológicos para el Tajo y para el Segura, eh, y en ese marco es inconcebible que se haya optado de manera unilateral por, eh, por estos recortes que afectan gravemente el presente y el futuro de la producción del Camdels este recorte de las aportaciones afecta de manera directa a, a la Magana Mollar, al Melo de Carrisas, a las hortalizas de invierno y por tanto nuestra defensa de los intereses de los regantes es clara, lo vamos a llevar a cabo desde todas las instituciones en las que estamos presentes y por eso pensábamos que, que tocaba en este pleno eh, introducir esta cuestión para que cuente con el respaldo del conjunto de la Corporación Municipal como ya hemos hecho eh, en los últimos años de manera unánime eh, lejos de, de esa gestión que hacía el Partido Popular alimentando esas guerras del agua para que desde la lealtad institucional vayamos todos juntos reivindicando ante el Gobierno Central esos intereses de, de nuestros regantes y defendiendo esa gestión y planificación a largo plazo de un bien escaso como es el agua. Esas mociones conjuntas pretenden conseguir esa unidad institucional pero también en esas mociones ustedes piden diálogo. ¿Pero cómo puede abrirse un diálogo ante una, con una ministra que hasta el momento no ha querido recibir, y lo acaba de decir eh, en numerosas ocasiones el presidente de Ríos de Levante, Javier Berenguer, que siempre ha rechazado recibir a los regantes del Segura? Es incomprensible, desde luego. Hay que tener en cuenta, y la ministra de Transición Ecológica eh, debería estar especialmente sens sensibilizada con esto, que eh, en nuestro municipio y en las comarcas del sur de Alicante estamos especialmente afectados por la emergencia climática. Eso eh, toma forma en fenómenos como la sequía y esa escasez de agua que arrastramos desde hace muchísimos años y por tanto necesitamos de soluciones no de recortes y más de ese trasvase que nos dejen sin alternativas. Desde compromiso lo que decimos es que hay que defender este trasvase porque se justifica por las necesidades de nuestros regantes pero que además hay que trabajar en otras alternativas que no nos hagan exclusivamente dependientes del trasvase y eso pasa por esa inversión en las en desaladoras, pero desde luego garantizando un precio asequible para los regantes o también esa depuración del agua. Nuevas fórmulas que, que tendrían que ponerse en marcha antes de que se tomen esos recortes que afectan gravemente a la viabilidad de la producción del Camp Dels. Esto es lo que van a hacer ustedes eh, como, como concejales, pero ¿qué puede hacer el diputado Joan Baldoví? llamó eh, ya, se posicionó en contra, votó en contra porque ustedes tenían voto en el Consejo Nacional del Agua. La Consellería de Agricultura tiene voto en ese Consejo Nacional del Agua y obviamente votó en contra de ese recorte propuesto por el Ministerio de Transición Ecológica. Eh, la consellera Mireia Moyá ha sido muy clara, ha defendido con uñas y dientes eh, el trasvase eh, en las condiciones en las que está establecido y como digo eh, lo que apela es precisamente a que se escuchen esas necesidades, uh -huh. los regantes del que eh, A través de nuestro diputado Jean en Maldoví precisamente eh, estamos trabajando esta mañana en trasladarle eh, también que pueda hacer eh, esas iniciativas en el Congreso de los Diputados para que eh, la ministra de Transición Ecológica atienda a razones y a esa necesidad que, que tenemos en el CAMDEL. También tienen un senador muy activista, carles Mulet, eh, que supongo que también llevará este asunto al Senado. Efectivamente, en la misma línea, como ya también viene, también viene haciendo desde que tomo posesión, nuestros representantes, tanto en el Congreso como en el Senado, defenderán estos intereses de, de los ilicitanos y del conjunto de regantes del sur de la provincia de Alica. Además de ser mm, concejal y portavoz, usted forma parte del equipo de gobierno. ¿Con el alcalde va a haber alguna acción conjunta al margen de esa declaración institucional que salió del pleno de marzo? Bueno, eh, saben que desde el Gobierno Municipal eh, lo que hacemos es poner en marcha todas las iniciativas que también recojan esa unidad de la Corporación Municipal defendiendo eh, las normas de este trasvase como están establecidas y en esta línea vamos a, a seguir trabajando, desde luego. Bien, pues se lo he preguntado, le, le he hecho un repaso a todos sus representantes políticos porque no solo el trasvase Tajo Segura necesita de la defensa de los mismos, sino que también el sector del calzado y de sus componentes que se han quedado fuera de las ayudas europeas y que además pueden sufrir ese incremento de los aranceles. ¿Qué va a hacer Compromís para defender eh, a la industria zapatera? Pues en la misma línea efectivamente nuestros representantes en el Congreso y, y en el Senado van a pedir al Gobierno Central urgencia en esa negociación para evitar la imposición de estos aranceles al sector del calzado que afecta de manera gravísima a, a la producción del calzado en Elche y, y en la, el resto de ciudades zapateras del entorno y que se suma, como decía, Pues a esa no inclusión del sector en las ayudas del gobierno central que también ha supuesto un marapalo para un sector económico especialmente afectado por la crisis sanitaria y que necesitaba de ese apoyo del, del gobierno central como también hemos reclamado desde Compromís por tanto también nuestros representantes en el Congreso y el Senado van a hacer esas iniciativas para que se agilicen, se den máxima urgencia y prioridad a esas negociaciones con Estados Unidos para evitar la imposición de esos aranceles Y al margen de ello el alcalde anunció que que va a haber una reunión, una cumbre zapatera en Elche, que se está organizando y hoy mismo va a comparecer ante los medios de comunicación para darnos detalles de esa cumbre. ¿A usted le ha dado detalles? Bueno, se trata de, de una reunión que va a mantener el alcalde con otros alcaldes de ciudades zapateras del municipio. Eh, la línea bueno, que ya eh, conocemos, ya conocen la postura del gobierno municipal y, eh, y por tanto, pues continuaremos en esta línea en, en los próximos días. ¿Servirá de algo esas reuniones con alcaldes ¿Zapateros es necesaria? Estoy convencida de que sí, porque al final nosotros tenemos que ser los primeros, los ayuntamientos, en defender nuestros principales sectores económicos y por tanto yo creo que mostrar esa unidad también delante del Gobierno central es importante para que tomen en cuenta la gravedad de la problemática de la que estamos hablando y puedan actuar con urgencia. ¿El equipo de gobierno del que forma usted parte ha mostrado sensibilidad con la industria de zapatera? Se lo digo porque se ha, se ha anunciado un centro internacional de diseño para el calzado en el antiguo edificio de Correos que ahora ha cambiado. Bueno, ha cambiado en el objetivo, no tanto en el objetivo porque desde luego sigue beneficiando a la industria de diseño y moda del calzado, pero que ha ampliado también ese, esa perspectiva con la que se había cogido desde un principio. Eh, saben que desde el gobierno municipal lo venimos reclamando desde el inicio de, de la legislatura y de hecho desde Compromís también como grupo político hemos hecho esa reclamación en este caso a la Consellería de Innovación para que eh, ese centro de diseño y moda pueda tomar forma lo, lo antes posible. Saben que está pendiente pues, convocar eh, esa mesa de trabajo para que pueda seguir avanzándose en el contenido que tiene que, que desarrollar este Centro de Diseño y Moda del Calzado, que además de ese beneficio que va a reportar sobre la industria, que al final hablamos de la innovación como una clave para ser competitivos y para contar con esa singularidad de, de nuestra industria respecto a, a la competencia externa, y que además pues, va a tener obviamente un impacto también de transformación urbana sobre el entorno en el que se ubica. Recordemos que estamos hablando de ese edificio antiguo de Correos en una zona céntrica de la ciudad, que ganaría además mucho más con esa transformación urbana prevista del entorno del resto del edificio dando también una actividad al, al conjunto del barrio. Hay otra mesa también de trabajo muy importante que, de la que no sabemos nada y los sindicatos preguntaban hace unos días, eh, ¿para cuándo esa mesa de reconstrucción? Bueno, eh, saben que se ha estado trabajando durante muchos meses desde el inicio de la pandemia. De hecho, los planes que se han desarrollado han contado también con, con el visto bueno de, de los sindicatos porque tenemos pues, que es prioritario hablar con sindicatos y, y con patronal de cara a estas ayudas que lo que buscan es aliviar a los sectores más afectados por la pandemia. Eh, el diálogo... Sigue constante, eh, es verdad que está pendiente de, de que podamos llevar a cabo esa reunión, pero como digo, el diálogo es constante con los sindicatos y eh, que de la mano de ellos hemos ido tejiendo todas estas ayudas que recuerdo, eh, si sumamos las de 2020 con las que ya hemos dado en 2021 y las que están previstas, hablamos de cerca de 15 millones destinados a, a aliviar la situación de los profesionales más, más afectados por las restricciones sanitarias. Hay también una transformación urbana que va poco a poco llevándose a cabo y que tiene su eje principal en el plan de movilidad urbana. ¿Ese plan de movilidad urbana cuándo se aprobará? Bueno, está pendiente de que la Consellería de Transición Ecológica lleve a cabo ese informe ambiental del plan de movilidad. Eh, y por tanto cuando nos lo devuelvan al ayuntamiento con ese visto bueno podremos continuar con la tramitación de, del plan de movilidad que recuerdo es un instrumento al que se nos obliga a ciudades del tamaño de Elche y no es que se nos obligue, es que es básico para hablar de cómo este municipio va a ordenar eh, la movilidad y cómo eso se va a traducir en acciones para frenar el avance del cambio climático y por tanto estamos hablando de uno de los planes que ahora se ha convertido fundamental en, en los municipios para poder hacer frente a esta emergencia climática, cambiar hábitos y diseñar la que tiene que ser la ciudad de, del presente y del futuro. ¿Y por qué han empezado ya a trabajar en algunas de las propuestas de este plan? si todavía no está aprobado? Bueno, hay un plan de movilidad que está vigente desde el año 2009 y por tanto en el marco también de, de ese plan en el que estamos trabajando, no solo, además existe el plan actual y el plan que se está tramitando, existen las normas a nivel europeo y a nivel del gobierno central también de la comunidad autónoma que indican desde luego las líneas inequívocas por las que tienen que guiarse los ayuntamientos y que pasan por ese cambio modal que se llama de los modos de transporte para eh, rebajar la emisiones a la atmósfera. Hay que recordar que nosotros tenemos eh, ya desde hace unos años un estudio con la Universidad Miguel Hernández que nos dice que más del 80% de las emisiones contaminantes de esta ciudad provienen del tráfico privado y eso no puede esperar. La solución eh, no puede estar a la espera de que los planes en, de movilidad en este caso vayan cambiando. ¿no? Y además tenemos establecido también desde el año 2010 ese pacto de los alcaldes por el clima y por la energía con la Unión Europea a que nos comprometemos a reducir esas emisiones y, por tanto, eh, las actuaciones que estamos llevando a cabo están más que justificadas por este, estos marcos legales que nos amparan y que nos exigen, de hecho, el resto de administraciones para que podamos avanzar de manera contundente en la lucha contra la emergencia climática. Eh, pues vamos a ver cómo, cómo avanzan, porque ya hay muchas plataformas únicas, obras que ya están llevando a cabo, que se están finalizando en la zona centro. Usted tuvo una comparecencia hace poco entre los medios de comunicación, dio un resumen, y nos interesa saber ahora en 2021 qué obras son las que van a comenzar. Eh, ¿Plataformas únicas hay más? ¿Se añaden más a las, que, a las calles que ya están abiertas? La voluntad del Gobierno municipal es poder completar todas las plataformas pendientes en el centro, en el Raval y en el entorno de San José. La prioridad es empezar por las que están cerca del centro de congresos, para que los oyentes sepan de qué calles hablamos, me refiero a Virgen del Remedio, Barrio Conrado, San Joaquín, Polit, que son las calles que quedan dentro de la zona sur del centro de la ciudad por completar y hacerlas accesibles. Algunas de ellas hablamos de aceras muy estrechas, aceras con, con hundimientos y poco accesibles a día de hoy y necesitan de esa modernización para, para contar eh, pues con, con total accesibilidad. Por tanto, ese va a ser el primer bloque donde se actúe que además se suman algunas calles ya del Raval y también la ampliación de aceras en, en algunas calles del, del entorno de San José Esta actuación eh, contempla una subvención por parte de la Diputación de Alicante, que han calendarizado en el año 2023-2024, pero que nosotros vamos a intentar presupuestar antes para que pueda ser una realidad lo antes posible y eso pues, pueda mejorar la calidad de vida de, de los vecinos y vecinas de, de estas calles. Eso será una prioridad y en cuanto a los carriles bus, eh, en, en, en, perdón, carriles bici, también se van a, a ampliar sí, efectivamente. en, en estos, 2021. En 2021, en estos momentos estamos ya trabajando en dos proyectos. Uno de ellos es el proyecto del carril bici de la avenida de Alicante, que va a dar continuidad al carril bici de la calle Juan Carlos I hasta el, la salida de, de la avenida de Alicante hasta esa rotonda de la fuente que conocemos uh -huh. del entorno de la ciudad deportiva. Con esto vamos a, a completar una infraestructura ciclista que, que yo creo que va a devenir clave en la ciudad y que va a permitir a los vecinos y vecinas de Altavir, pero también de, de, del entorno de, de la policía local, del en torno de la Plaza 8 de Marzo, pues contar con una infraestructura segregada y segura que les permita conectar con el centro. Y al mismo tiempo estamos trabajando también en el proyecto de carril bici de Pérez Joan Perpiñá, que va a conectar con el que ya poníamos en marcha en el mes de enero en la avenida Alcalde Ramón Pastor, y que eh, el proyecto eh, va a conectar, va a seguir, Perichón Perpiñá, eh, por Portes Encarnades, hasta conectar con el carril bici existente eh, en el entorno del Hospital General. De esta manera, lo que hacemos es garantizar que las avenidas principales de la ciudad cuentan con un carril bici segregado y seguro que puedan motivar a más personas a utilizar la bicicleta en su transporte cotidiano. Y sobre el transporte público, el transporte del bus, ¿la pandemia ha paralizado la, la incorporación de más unidades híbridas ecológicas? En absoluto, de hecho, este año 2021 tienen que incorporarse cinco autobuses nuevos, cinco autobuses híbridos que van a dar un paso en esa renovación de la flota para que sea mucho más ecológica. En 2022 está previsto que vengan más de 20 unidades y uh, la fecha prevista es que en 2030 podamos tener pues, cerca del 90%, 90 de la flota de autobuses urbanos con vehículos que al menos sean híbridos. Si la tecnología avanza más en estos años, pues incorporaremos otro tipo de tecnología, pero como mínimo que sean híbridos que son autobuses que nos están dando buenos resultados, que nos permiten rebajar esas emisiones pero que además pues, nos permiten también mmm, rebajar la contaminación acústica porque son autobuses muy silenciosos y eso comporta un beneficio no solo para los usuarios sino también para los vecinos eh, por los que, por, de las calles por los que estos autobuses discurren. Así que eh, el avance, la transformación en el ámbito de los autobuses urbanos sigue con fuerza y de hecho quiero decir también que estamos trabajando en ese cambio del ticketing del de, autobús urbano que nos va a permitir eh, el pago con móvil, que también creo que da un salto de calidad para los usuarios, que ya no van a tener que hacer esa recarga física, sino que la van a poder hacer eh, con tarjeta de crédito en el propio autobús, pero también esa compra online que, que es importante y que también da más flexibilidad a la hora de adquirir los billetes. Esa actuación se enmarca dentro de la estrategia EDUSI, que ya presentamos hace eh, varios años en el Ayuntamiento, y está previsto sacar a licitación el pliego en, en este 2021. 2021 se podrá pagar ya con móvil, no se sabe qué mes, pero se podrá pagar. ¿Y qué hay del transporte a pedanías? ¿Hay fecha para ese nuevo transporte a pedanías? Pues eh, estamos en conversaciones con la Concejalía de Contratación para poder avanzar esta cuestión. El proyecto por parte de la Concejalía de Movilidad eh, está ya elaborado de, desde hace tiempo, el pliego técnico. Y bueno, estábamos pendientes de que la Concejalía de Contratación terminara eh, la contratación del servicio de limpieza en la que ha estado bueno, pues, sumergida de fondo a, a lo largo de estos últimos años y ahora pues poder empezar con este contrato también vital para nuestro municipio que al final garantice esa conexión eh, pues bueno con mejores frecuencias y con mejores prestaciones para los vecinos y vecinas del Candels. Yo creo que también tenemos que lanzar un mensaje de animar a la ciudadanía a utilizar el transporte público. Es un transporte seguro. Eh, se toman las medidas estipuladas por el Gobierno central y aquellas que refuerzan también la, la higiene del de todo el servicio. Eh, no se han reportado casos dentro del transporte público y, por tanto, pues, animamos a los oyentes a seguir confiando en el transporte público como lo hacían hasta ahora. Quiero recordar que antes de la pandemia en el año 2019 habíamos alcanzado ya esos 12 millones de pasajeros en el autobús urbano y nuestro principal objetivo es volver a recuperar la confianza de, de los usuarios para volver a convertirlo en el principal transporte público de la ciudad. No hay más tiempo, eh, quedan tres minutos. ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo en este programa? Y sí que me gustaría preguntarle una última cuestión, eh, si puede ser monosílaba. Si eh, final, ¿Usted también apoya la decisión de su socio de gobierno de rescindir el contrato con la empresa del Instituto Tecnológico de La Palmera? Sí, desde luego, no han cumplido las condiciones y por tanto hay que rescindirlo Pues muchas gracias por esa brevedad porque tenemos que poner el punto final Gracias Esther Díez, portavoz de Compromiso Un placer, muy buenos días 101.4, Teleelch, Radio Marca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 Thank <laughs>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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues ya no podemos pensar más. Nos despedimos la Glorieta con el punto final y lo hace con el grupo navarro Melenas, un grupo de música de pop indie que se ha colocado como la mejor banda alternativa en el Concurso Europeo de Talentos. Con ellos les decimos adiós. Nosotros volvemos mañana jueves.